Ya lo tenemos, estábamos conversando por interno Nuestro hombre en San Pablo, en Campiñas Plinio de Arruda Sampaio Junior eh, Que está como cada jueves con nosotros ¿Qué tal Plinio? Bien, eh, buenos días Hernán Ángeles Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario Bueno, te preguntábamos si ya había vuelto Lula Después de esta bastante extensa gira ¿no? Que lo llevó estuvo por China, después lo vimos eh, eh, últimamente en España y nos estabas comentando ya fuera del aire, Plinio, declaraciones que, que bien va, eh, merecen una valoración política que hizo Lula en España, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahora termina el viaje de Lula, un viaje de, de punto de vista diplomático muy bien sucedido donde Lula se posiciona como una especie de paladino de la paz, sí. lo que es una buena posición en el momento en que estamos. ¿No? Pasó por Portugal en la fecha de la revolución portuguesa, es un agradecimiento por el buen comportamiento del gobierno portugués en relación a Brasil durante los años de Bolsonaro, y después pasó a España para hacer negocios, y hace un discurso, que para mí es espantoso, donde él agradece mucho las inversiones internacionales españolas, que es el segundo país que más eh, tiene gente que hace inversiones en Brasil. Lo que es un escándalo, porque es, estamos ahora en el, en el post imperialismo donde los explotados agradecen a los explotadores, pero es, digamos... Eh, la, el señal de, de los tiempos que estamos viviendo de una alienación muy fuerte lo que solo refuerza la importancia grande que tiene el trabajito de hormiga que ustedes en Radio Centenario hacen todos los días si sí, convengamos que no sé si en defensa de Lula pero que no es una, una excepción eh, cuando hemos analizado los gobiernos progresistas Plinio es un centro de su discurso La necesidad de atraer inversiones y el agradecimiento. Recordemos aquella carta de Lula a los empresarios cuando iba a asumir por primera vez, ¿no? O la primera campaña. Aquí lo recordamos también en, la, en el centro de los discursos de Tabaré Vázquez, de José Mujica. Esa, esa prioridad absoluta a, a eh, digamos, el agradecimiento, el buen trato, la, el intento de seducción de los ...de los inversores extranjeros, ¿no? Sí, en realidad eh, yo mientras hablaba me recordé de Fidel... Mm. ...que decía la, de la importancia de la batalla de las ideas. Imagínate la victoria que fue para la burguesía... ...invertir la relación entre capital internacional y desarrollo. Eh, en, el, en Latinoamérica el capital internacional nunca fue un factor de desarrollo nacional... Pero sí de su desarrollo y de dependencia. Pero ellos lograron invertir la relación y transformar la inversión internacional en una especie de, de dádiva, ¿no? En, una, en un, un gran favor que hacen los imperialistas de venir a explotar América Latina. Eso demuestra la importancia, ¿no? De la formación, de la crítica, de, de este trabajo de guerrilla midiática para. oxigenar el debate y, bueno, en esto estamos, ¿no? Este es el grado de alienación a que llegamos. Sí, e incluso sobre el tema de la guerra ahora en Europa, dijo que no importa ya quién tiene razón, eh, que eso le da una libertad total para moverse, ¿no? Con, puede ser con gente de cualquier pelo que puede hablar porque ya no importa quién tiene razón, el tema es colaborar, la paz, bueno, todo el discurso. Eh, está también, que esto ya lo hemos hablado contigo, él tratando de jugar un papel a nivel regional, de convertirse en líder a nivel regional. Hoy acá un titular de prensa de los más importantes dice que Lula invitó al presidente de Uruguay a juntarse en Brasilia a fines del mes de mayo Para reflexionar, un retiro, un retiro, un retiro de presidentes al que solo pueden concurrir presidentes. Se ríe Plinio, le dice Plinio se a los ríe. Días. Y eh, lo que se destaca acá cuando se publica esta noticia es que esto está por fuera de Itamaraty, que la famosa diplomacia de Brasil, que Itamaraty, lo que significa. En este caso no tiene nada que ver Itamaraty, es Lula con los presidentes. Bueno, eh, Lula es un hombre muy autoconfiante, ¿no? aquí hay una expresión en, en Brasil que, que, que es así, que es, el, que es un tipo que tiene capacidad de dar nudo en gota de agua, ¿no? de tan habilidoso que él es, entonces él cree mucho en su capacidad de, de persuasión y, y de convencimiento. Yo, para mí, un retiro de presidentes latinoamericanos es siempre una cosa muy peligrosa, ¿no? Oh, eh, puede muy peligrosa, sí señor. Es siempre una cosa muy peligrosa. Yo, bueno, pero de cualquier manera, es importante que que, que, que conversen, ¿eh? no hay no hay mal en esto, en realidad. Yo creo que, de, de, de eh, hablando en serio, lo, lo que está pasando es que hay un, una reorganización del mundo. ¿no? del orden mundial y es una reorganización muy profunda donde China se mueve con mucha agilidad Estados Unidos profundiza en una política muy reaccionaria y la verdad es que América Latina está totalmente perdida en esto y yo creo que sí Brasil podría tener un papel importante en la región ¿no? pero eh, no por su Uh, pero, pero por, por soporte, pero lo más importante no es el, la fuerza económica del país lo más importante son las ideas tener un proyecto nacional claro y esto la verdad es que no tenemos entonces Lula se mueve mucho sí. pero no tiene una dirección clara no tiene un plan estratégico claro entonces yo no sé lo que va a salir de todo esto sí. ¿no? como estos jugadores que van para acá, van para allá, pero no son objetivos, no, no funcionan. Yo creo que en realidad falta América Latina una, un reposicionamiento muy profundo, porque América Latina se lanzó en la globalización, con, de cabeza, con todo, pero la realidad es que la globalización está en crisis. Y esto Estados Unidos lo sabe, China lo sabe y nosotros no lo sabemos y seguimos profundizando en una globalización que está moribunda. Entonces es esta la conversa seria que yo creo que puede llevar a algún lugar. Lo demás es politiquería, oportunismos y mucha media, pero no va a la no no no no va a resolver ningún problema objetivo del pueblo. Sí. Eh, puede ser menor la observación, pero cuando leíamos que Itamaraty no tiene nada que ver con esta convocatoria, vos hiciste una cara de extrañeza, que te parecía raro. Es por lo que es Itamaraty, supongo. Es porque la, en realidad el, el, el, la persona que, que dirige la política externa brasileña es Amorín, uh -huh. no el ex-chanceler. Él, él es la persona que tiene prestigio con Lula, que tiene capacidad de articulación internacional que tiene algunas ideas ¿no? Y buenas ideas ¿no? aunque desarticuladas del, del resto del, del gobierno, y Amorín es el que manda en el chanceler fue él que lo nombró Amorín es de hecho el hombre fuerte, ¿por qué no es él? porque está enfermo, está con cáncer y entonces él tiene una posición más retirada y también porque le da mayor flexibilidad a quedar fuera del cargo. Sí. Pero esto que hay una política de Lula y otra de Itamaraty, yo creo que son fantasías de, Fantasía. de periodismo. ¿no? Pero no no creo que, que haya base real y si la hay, será para mí una sorpresa. A Morín estuvo Plinio, por lo menos lo vimos, que se anunciaba su participación en esta reunión Eh, que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la oposición de Venezuela, donde estuvo también Estados Unidos y otros gobiernos, eh, para hablar de, de precisamente de la situación en Venezuela, digo para, para ver la dimensión que le da a Lula también al papel que él puede jugar, ¿no? Sin duda, ¿no? Un hombre cuando Morim es recibido por Putin y es lo muestra en plena guerra con muchos problemas que tiene Amorini, Brasil es un país totalmente lejano de, de, de mm. Rusia. Es porque tiene fuerza, tiene capacidad de articulación. Entonces, esto que hay dos políticas externas, yo sinceramente creo que es una fantasía. No no es lo que ocurre, pero el problema de Brasil no es la falta de habilidad de Amorini del Itamaraty. El problema es la política del Estado. La política externa es siempre... La proyección internacional sí. de una política interna. Y la realidad es que nosotros no tenemos una política interna clara. no Estamos en el neoliberalismo y profundizando en el neoliberalismo. ¿no? Sí. Ahora ya, ya discutimos esta eh, propuesta de Lula de un nuevo marco fiscal, una nueva ley fiscal, que es prácticamente la misma anterior, pero en dosis menor. Ahora el gobierno Lula está conversando la reforma de la educación media ¿no? de los de los chicos y, y que, que fue propuesta por Bolsonaro y que hay mucha revuelta entre los estudiantes todavía no en la calle, pero en manifiestos. tal Entonces Lula dijo, bueno, vamos a suspender esto para pensar durante 90 días. Pero no abre el debate con la sociedad. es lo que hay en esta reforma que propuso Bolsonaro un cambio profundo en la educación porque hay que ver cuál es la filosofía de la educación que está por detrás de esta propuesta y la filosofía es ya no de un ciudadano no para formar ciudadanos y gente que trabaje y que busque una cartera de, de trabajo firmada con derechos pero sí un individuo desesperado que lucha para sobrevivir. O sea, toda la filosofía del nuevo enseño es neoliberal y esto no se discute con la sociedad. Entonces, es la falta de un proyecto que vaya para allá del neoliberalismo lo que fragiliza mucho nuestras sociedades que están en un proceso que yo llamo de reversión neocolonial, o sea... No estamos superando el desarrollo para buscar la afirmación mínima de valores democráticos, republicanos. Al contrario, estamos asistiendo la desarticulación del Estado Nacional. ¿no? Esto en Uruguay, yo imagino, sea mucho más despacio porque Uruguay es más organizado. Pero aquí en Brasil, y creo que tam también de, en cierta manera de manera muy fuerte en, en Argentina, Colombia, eh, esto todo va uh -huh. a galope. Uh -huh. Plenio, vale la pena también detenernos en la otra cara cuando vos comentabas lo de Lula en España, eh, hablándole, mencionó en su discurso particularmente a los altos ejecutivos de empresas como Telefónica, de España, en fin, eh, es parte de la lógica que defienden los... los partidos progresistas, los gobiernos progresistas. Es decir Necesitamos esas inversiones internacionales, la inversión extranjera directa. No hay otro camino, no hay plata, si no viene de ellas, no hay plata para hacer andar y desarrollar la economía de nuestros países. Imagínate, voy a, a, a decir un segundo dicho popular brasileño, que lo voy a traducir. Es una expresión que dice estamos en una situación de vaca desconocer ternero, de vaca desconocer el ternero. Claro. Bueno, esto es la situación que estamos. O sea, el capital internacional. Yo me pregunto, los portugueses vinieron a Brasil, traer oro o sacar el oro. Uh -huh. ¿No? Estos grupos vienen a meter riqueza o a extraer riqueza. Evidente que vienen a extraer riqueza, no, no hay duda alguna de esto. Pero la fuerza ideológica es lo contrario, no. Entonces con esto se justifica organizar todo el país para recibir estos estas inversiones cuando en realidad es exactamente lo contrario. Y para que quede claro, no, para hacer un, un ejemplo bien radical. cómo vive el pueblo cubano y cómo viven los demás pueblos de nuestro continente. Claro que los cubanos tienen mucho menos celulares, de a cable, internet, no hay duda alguna, pero cuando nacen son los que mueren menos y cuando y, y cuando sobreviven son los que viven más lejos, que es al final lo que interesa, ¿no? Porque la vida es un pasaje interesa tener una vida sana con salud y con cosas buenas en la cabeza entonces esto para agarrar un, un caso extremo porque Cuba está aislada asfixiada por los Estados Unidos en una situación económica muy difícil pero aún así el pueblo vive mejor que estos pueblos que reciben ríos y ríos de inversiones internacionales entonces es muy importante no discutir a uh, ¿Qué, ¿Cuál es el papel del capital internacional? ¿No? En realidad, lo, lo que sería necesario sería salir del neoliberalismo y organizar nuestras sociedades de una manera completamente diferente, con otros valores y con otras, eh, digamos, aspiraciones. Uh -huh. eh, una última, por lo menos de mi parte, eh, sobre la marcha del gobierno, porque acá no se escucha hablar... ¿De Brasil se habla? ¿De Lula o de, o de Bolsonaro? Oh, sí, que tuvo que ir a declarar ahora. No se habla de más nada. ¿no? ¿Qué pasa con los ministros, las políticas que se impulsan? Todo eso no se escucha nada. El, el gobierno de Colombia, eh, hoy leíamos acá la información, cambió todo el gabinete, Chile ya lo hizo. Eh, ¿Cómo está funcionando el gobierno allí? ¿Se mantiene? Bueno, el gobierno ahora eh, eh, termina, terminó la luna de miel 100 días y empieza la realidad y la realidad es que estamos como ya discutimos aquí a años en una crisis generalizada profunda una crisis económica social no y una crisis política muy fuerte y esta es la realidad del gobierno no entonces es un gobierno paralizado que por inercia mantiene las políticas que habían hecho que son políticas neoliberales muy radicales ¿eh? y que tiene mucha dificultad para actuar porque la realidad es que Bolsonaro es un gobierno de, de destrucción del Estado Nacional entonces el Estado está en una situación de tierra arrasada en todos los los los dominios ah. del Estado entonces es una situación muy muy complicada en la, la, la, la de Brasil porque los problemas reales no fueron tocados, ¿no? O sea, Bolsonaro no es el problema brasileño. El problema brasileño es la barbarie capitalista de una sociedad en reversión neoliberal, eh, neocolonial, provocada por el neoliberalismo. Y, y, y esto no se toca. Entonces, Está bien. la sociedad tiene un alivio cuando sale Bolsonaro, porque realmente era muy malo, pero los problemas fundamentales... continúan iguales. Terminados estos temas, Plinio, te habíamos eh, pedido alguna palabra sobre el primero de mayo, cómo se prepara, qué ambiente hay eh, justamente para el primero de mayo, que es el lunes. Mira, podemos volver al primero de mayo el próximo jueves, pero para que tengan una idea, aquí en São Paulo, la Central Única de los Trabajadores, controlada por el PT, invitó al gobernador de São Paulo, que es un bolsonarista raíz, Tarcísio de Freitas, a participar de la fiesta. Entonces, esto demuestra el grado de degeneración que están los sindicatos en Brasil. Qué Pero increíble. el próximo jueves podemos hacer un balance más, digamos, sí. preciso de lo que de hecho pasó, Y mi curiosidad, saber si Tarcisio irá al primer sí, de mayo. Claro, claro. Que vaya porque son todos cínicos. ¿Y qué repercusión tiene todo eso? Perfecto, para el jueves que viene lo dejamos planteado ya como tema. Perfecto. Muy Muchas bien. gracias, Plinio. Ángeles, siempre un gusto hablar contigo, con Hernán y con todos los amigos uruguayos. Hasta la semana que viene. Abrazo.